Técnico. Ah, buenísimo, ¿Eh? Con Tulo Rivero, Tulo, bienvenido, uno contra uno, Radio, gracias por atendernos, estamos con Matías Traversa, con Fabián Pérez, este, importante y, y para vos, este, situación poco frecuente, va a ser tu primer playoff, ya, ya. ¿cómo estás, Tulo? Bienvenido, gracias por atendernos. A vos, siempre te voy a atender, <risas> dices, que Sí, la verdad como decís, eh, mi primer playoff, así que nada, todo nuevo eh, en esta situación. Más allá de, de haber compartido muchos como asistente, primero como entrenador jefe y justo contra Quilmes. Eh, debuté como entrenador jefe esta liga con Quilmes y ahora mi primer playo con Quilmes. Así que parece que, que es el destino. Y es rarísimo, digo, ¿no? Porque... ¡Claro! Es, es raro, porque digo, de, debe ser una situación... Eh... Nada, distinta, esperada, buscada Pero a su vez la primera vez de un playoff Y que además te toquen el clásico ¿eh? Es la tercera <risa> vez que se dan la historia Exactamente, la tercera vez que se dan la historia Y la primera que se dan cuartos O sea, nada, qué sé yo eh, El destino ha querido que, que sea así Y bueno, acá estamos Esperando que sean la, las ocho y media para ir al estadio Y bueno, y vivir la fiesta que, que ya se está viviendo en la ciudad Porque la verdad que una vez que se... Eh, definió el rival a los tres minutos de haber finalizado el partido de Atenas Quinza empezaron a llegar mensajes whatsapp tweets, bueno eh, toda gente de Peñarol y la ciudad en estos días está viviendo la previa con mucha intensidad muy tranquila en cuanto eh, a los desórdenes pero pero bien, con muchas ganas y bueno, empezaremos a jugar el primer partido esta noche ¿Tú lo, ¿lo vivís de alguna manera distinta a las previas de otros clásicos que te tocó protagonizarlo desde otro lugar o es básicamente con, con la misma rutina, tal vez en otro rol, que eso es lógico, pero en cuanto a en cuanto a las sensaciones, en cuanto a cómo lo vas viviendo en el día a día, ¿es similar a aquello cuando eras asistente de Oveja o, o ha cambiado algo? No, no, cambia, cambia porque eh, la cabeza está constantemente pensando... ...en cómo poder ganar... ...en qué poder hacer para que el equipo mejore... ...vas manejando y vas pensando en el partido... ...estás tomando mate... ...por lo menos mi... Eh, ...mi forma de ser y estoy pensando... ...en cómo puede mejorar Peñarolo, cómo sacar ventaja acá... ...o cómo eh, disimular algunas falencias que tenemos... Eh, ...totalmente diferente a la función de, de asistente... ...pero en cuanto a la previa del partido de hoy... ...hasta ahora... Eh, ...es como si fuese un partido de fase regular... Eh, seguramente post partido no va a ser igual porque esto es una serie y automáticamente ni bien termina el juego esta noche eh, vamos a estar mirando corrigiendo, modificando eh, ¿Cierto? ¿Cómo llegan Tulo? Eh, Al resto de los partidos de fase regular ¿Cómo llegan? De, después del parate, el otro día lo charlaba con Facundo, con Leo este eh, También a, a muchos de los pibes le, le venía bien un, un poco de descanso A esta el altura de, de la temporada Pero pero bueno, ¿cómo llegan al, al Clásico? No, nosotros eh, después del último partido con Bahías Lo dividimos bien en tres partes Lo que fue este receso previo al juego de hoy eh, eh, Los primeros días fueron de totalmente descanso, sin vernos Eh, se tomaron cuatro o cinco días para desenchufarse, estar con su familia. Después volvimos a la práctica, pero no teníamos rival, así que entrenamos en cuestiones tácticas y sobre todo se hizo hincapié en la parte física y en poder recuperar a algunos jugadores con molestias y que venían por ahí con falta de, de estado físico por el trajín de los viajes, donde no se pudo trabajar como uno desea. Y una vez que tuvimos el rival, que ya conocíamos que era Quilme, eh, enfocados en el en este partido que va a ser esta noche. Así que bien dividida eh, estuvo esta etapa de casi 20 días, 21 creo que fueron, pero bien, nos vino bien porque recuperamos jugadores... Hemos... A ver, lo perdimos a Tulo. Lo perdimos, lo perdimos, lo perdimos. Ah, no, ya va a volver. Puedo decir que sí Recuperamos jugadores, esa fue la última frase sí. A partir de ahí vamos a retomar la conversación Con, con el entrenador de, de Peñarol De Mar del Plata, que nos contaba Cómo había realizado Este receso uh -huh. de 19 días O 18 días eh, Que bueno, Leo En su momento, hablando aquí En 1 contra 1 sí. Radio, Leo es Leo Gutiérrez uh -huh. Nos decía, a mí me viene bien sí. Para parar, para descansar Para poner la cabeza en otro lugar, que es en definitiva lo que cuenta el entrenador que buscó Se fue a en la planificación Juárez, supongo, Juárez. Campazo que nos decía terminé muy golpeado, nos fuimos recuperando, el mismo Campazo nos decía que el flaco Leiva había terminado con la espalda muy dolorida uh -huh. y lo utilizó al tiempo de, de, del parate por haber clasificado a los cuartos de final directamente para ir recuperando soldados, misma situación aquella vieja contractura que le ha molestado y tanto a Adrián Bocchia uh -huh. eh... Y la planificación fue así, Peñarol no pudo jugar partidos amistosos. Sí lo hizo Libertad frente a Regatas, sí lo hizo Regatas frente a Libertad, y sí lo había hecho Boca, Boca. con la selección U18, Argentina, y además Boca lo había hecho también con el Uniceup de Brasilia, uh -huh. en dos oportunidades. Peñarol fue el único que no utilizó este periodo para acoplar en, en, en el proceso de preparación de cara a playoff algún partido amistoso pero si sí le ha servido para recargar energía y para recuperar jugadores y eso es lo que decía el Tulo y hasta allí llegamos lo recuperamos lo recuperamos a, a Tulo Rivero nos decía eso eh, Fernando que te había dado justo el tiempo también para para, para recuperar jugadores exactamente porque venían eh, cansados y con molestia y bueno vino bien este parate así que Por ese lado eh, le sacamos el mayor jugo posible porque pudimos hacer eh, un trabajo físico que durante el transcurso de la liga no se da por el tema de viajes y partidos así que estamos en condiciones esta noche como para tratar de hacer eh, un, un muy buen juego eh, contra Quil. Bueno, eh, eh, desde algún lugar vos sos inexperto en esta situación Pero sí tenés muchos jugadores con experiencia en esta situación y, y muchos jugadores con mucha más experiencia que los jugadores de Quilmes Sí, es como vos decís, en realidad eh, durante toda la liga fue así lo que marcaron el, el camino, el ritmo y lo que me ayudaron un montón Son los jugadores que tenemos experiencia eh, Con mucha, muchos años encima de liga Y no solamente hablo de los titulares Porque realmente también eh, Gaby Fernández me ha dado una mano muy grande en mi función, viendo cosas y bueno, ellos me van a mí eh, a meterme en lo que es una situación de pladeo en cuanto a entrenador jefe de ver cosas y tratar de ir eh, solucionándola a medida que van pasando eh, pero bueno, lo más importante es estar tranquilo y, y poder esta noche desarrollar eh, nuestra idea nuestro juego y eso creo que va a ser lo más importante, por lo menos en el primer juego de esta fe Conocen el rival desde que Kimsa le ganó a Atenas. Hace, o va a ser cuando arranque el Clásico, ocho días. Sí. ¿En alguno no hubo video de Quilmes? En, a, en alguno... En alguno de estos días, desde que conocen el rival de cuarto de final. No, el único día que hubo video fue, eh, a ver, ayer, anteayer. Eh, que hicimos, eh, bueno, eh, lo que íbamos... Eh a defender, cómo vamos a atacar, obviamente con imágenes, pero el resto de los días no, solamente eh, pensamos en nosotros y sí, las prácticas fueron orientadas hacia Quilmes, si bien eh, no se hizo mucho hincapié en cuanto a nombres y jugadores de Quilmes, todo lo que nosotros llamamos drill o, o situaciones de juego, obviamente orientadas hacia el rival. ¿Y en tu cabeza, Quilmes casi todo el día? ¿O Peñarol? Sí, sí, no. Eh, bueno, una vez que se definió el rival... Eh, Quilmes, porque ya nosotros habíamos tenido nuestro tiempo para entrenar para mejorar, sabemos que tenemos que hacerlo defensivamente un poco mejor que es la cuenta pendiente que tenemos porque en ataque, por suerte tenemos cuatro jugadores arriba de los 12 puntos, que no es habitual en un equipo de básquet encontrar esos números, somos el equipo más goleador creo que de la liga pero sí tenemos esa cuenta pendiente en cuanto a nuestra defensa, que en el último clásico fue la que nos permitió mantenerlo siempre en juego porque si, si mal no recuerdan en el primer tiempo tuvimos muy malo eh, porcentaje de cancha sí, y, sí, sí, eh, y así todo nuestra defensa nos permitió estar en juego esa eh, va a ser la clave después en el segundo tiempo se nos abrió el aro porque este es un equipo, como les dije a los jugadores y lo dije más de una vez eh, tiene la posibilidad de poder hacer 50 puntos en un tiempo porque tiene facilidad Da bueno, lo mismo tú lo que sea Quilmes o que sea otro el rival Teniendo en cuenta que arranca la parte más interesante de la temporada En donde no hay mañana Pero está todo lo que tiene que ver con el Clásico Que es extraordinario para la Liga Nacional Da claro, lo mismo que sea Quilmes Para la Liga, para la Ciudad Para para todo lo que fue esta temporada de Lo que se habló en cuanto a Traer gente a un partido A las mejoras de infraestructura al no, no descenso, todo Creo que va a haber un marco espectacular La gente lo va a poder ver por tele y va a ver lo que se vive la ciudad en cuanto a lo que es un clásico eh, por ese lado es espectacular eh, la semana previa como te dije eh, no para nadie de, de alentarte de decirte cosas eh, así que lo veo positivo el tema es eh, que es muy difícil y, y me parece que no, no es bueno elegir rival en situaciones de playoff vos le tenés que ganar no a todos, sino al rival que te toca uh -huh. y en este momento no, no ha tocado Quilmes eh, me parece que elegir eh, no tiene sentido, porque acá, si la ambición o, o el objetivo nuestro es poder llegar a la final, eh, tenemos que, que sortear el cuarto y semi y no importa quién nos toque. Tulo, gracias por atendernos, como siempre, lo mejor para para esta noche y sabés que te vamos a estar molestando todos estos días. Vos sabés que no hay ningún problema viniendo de vos, <risa> eh, así que, bueno, eh, espero verte por acá y cuando gusten... Eh estaré hablando nuevamente con ustedes. Saludos a Matías y a Fabián por ahí. Va Pérez en camino, Tulo, sí. te mandamos eh, al, al enviado. Escuché que ese teléfono venía por la ruta, pues se escuchaba un poco ahí. Ay, me sí, me sí, sí. Venía, <risa> con abrazo, Tulo. ¿no? Bueno, abrazo, abrazo, suerte, suerte, suerte. Dale, dale, gracias, hasta luego, chao, chao. Tulo Rivero, Fernando Rivero, el técnico de...